su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la 107.5 FM de Puente Alto. Hay un pequeño ruido, parece. Al principio, siempre tenemos ese ruido. Bueno, ¿qué podemos decir? tal como mencionamos en el programa pasado existía la posibilidad de que existiera una tregua pero esta tregua pende de un hilo esta tregua la verdad es que no no da ninguna seguridad de paz hay una profecía que dice cuando hablen de paz y seguridad vendrá destrucción repentina la verdad es que hubo una tregua y Israel aceptó la tregua porque iba perdiendo porque se estaba quedando sin misiles para responder a Irán con los sistemas antimisiles pero Israel si bien es cierto no está atacando a Irán está atacando al Líbano porque no puede estar sin guerra porque si no Netanyahu se va, lo van a condenar y se va a ir preso no solo va a dejar el gobierno sino que se va a ir preso entonces está, necesariamente tiene que estar en guerra es la única excusa para mantenerse en el gobierno la situación que puede para muchos parecer eh, tranquilizadora para los mercados especialmente eh, no es en absoluto tranquilizadora porque acaba de haber una reunión en la OTAN donde se confirmó el 5% del presupuesto militar y prepararse para la guerra con Rusia ellos y están convencidos que Rusia los va a atacar entonces se están preparando para la guerra la guerra de los bloques que están en, en ambos frentes están siempre en los mismos bloques no siempre están en el frente de batalla pero está en los mismos frentes en guerra Discúlpenme. Eh, Rusia ha avanzado muchísimo en Ucrania aprovechándose un poco de que de que la atención estaba en Medio Oriente avanzó mucho en Ucrania Hay algunos medios que dicen que, que Rusia ya ganó la guerra, que Ucrania se rindió, pero eso no es efectivo, pero será pronto. Europa insiste en que, que la guerra en Ucrania tiene que continuar y para eso van a apoyar militarmente a Ucrania. Así que van, van a seguir los frentes de guerra y la guerra mundial está desatada. Esto no para más. Esto va a parar solamente con el retorno de Cristo. O con el contacto cósmico. Mis queridos auditores. Eso es lo que les puedo plantear. Les puedo decir. Esa es mi visión de las cosas. Yo no sé si pueden creerlo o no, pero... Esa es la visión que yo tengo del, del problema. Tengo aquí un audio muy interesante que habla de Daniel Stulin que habla de... de lo que quieren las élites con nosotros. Creo que vale la pena escucharlo porque es muy, muy potente. O sea, se si elige un estado en punto de mira, que puede ser Rusia, puede ser Venezuela, puede ser Cuba, puede ser Irán, puede ser cualquier país, Okay. Y después, el máximo debilitamiento del Estado, ataque contra absolutamente todo. Educación, cultura, economía, ciencia, defensa, seguridad. Y esto es lo que han hecho la élite del Estado profundo en América Latina. Yendo, o sea, en, en la época de Chávez, han ido contra, contra Venezuela. En la época de Cristina Fernández de Kirchner, era una ladrona, todo lo que quieras. Pero necesitaban destruir a Argentina, el país rico a nivel de recursos país rico a nivel de la cultura a nivel de educación a nivel de todo aunque ¿okay? necesitaban destruirlo por dentro para que los niños sean borregos consumidores parásitos cualquier cosa menos seres humanos de esta chispa divina y esta guerra a nivel planetario estamos viendo porque el sistema educativo soviético que era lo mejor del mundo ok en los años 50 60 mejor de la historia de la humanidad hoy es basura total y absoluta como en Estados Unidos, en Canadá, en otros países, es lo mismo y obviamente es fácil de entender por qué. Porque una persona con principios, con valores, con ética, con lógica, con sentido de justicia, de tenencia, no permitiría ¿okay? eh, lo que estamos viendo a nivel mundial. Y de, de, de, Quiero decir que con todo lo que está en marcha, nosotros estamos perdiendo esta etapa de, de, de guerra híbrida, preguerra fría. O sea, ahora, ¿en qué, es, ¿en qué etapa estamos ahora mismo? Estamos en la fase eh, de preparación de esta segunda etapa. Y esta etapa se llama esclavitud directa. O sea, hoy la situación de, uh, uh, de colonización, esclavitud física, ha sido reemplazada por la esclavitud tecnológica. O sea, antes lo hacía el vía de la fuerza militar y ahora lo hacen con el apoyo de los teléfonos inteligentes, de la tecnología avanzada. Te pongo un ejemplo muy sencillo, Internet. ¿Qué es internet? Es un gulag digital, con la diferencia que en la Unión Soviética, gulag, cuando las víctimas les llevaban presos en la noche y encerraban en el campo de concentración gulags, lugares detrás de alambres de púas, y tal. Hoy todas estas personas, toda esa gente vinieron aquí a este gulag por su cuenta, Y son felices y contentos de estar con sus teléfonos inteligentes, con sus códigos QR, con sus no sé qué, no sé cuánto. Y viven cómodamente ahí. Y si a una persona le explicas que todo lo que necesitas saber está escrito en Wikipedia, que no tienes que estudiar nada, que todo está en Internet, si quieres hacer algún ejercicio, pues pregunta, chat GPT te lo escribe a ti en cinco segundos, eh, un, un, un ensayo a eh, nivel de, de, de un físico cuántico, o sea, el paso siguiente, estamos construyendo una sociedad absolutamente dependiente de la tecnología de campo de concentración para sobrevivir. Y si yo corto acceso a la Internet, la mayoría de estas personas no podrán sobrevivir porque son vacías. O sea, un cerebro, un recipiente, es vacío. Y la segunda cosa que quiero explicar, y esto se aplica a cualquier país en América Latina, y por eso no podéis salir de este yugo okay, de control. Es la parte cognitiva. Te lo voy a explicar en términos muy sencillos para Andrea. O sea, aquí tenemos una revolución de color cualquiera. ¿Qué es eso? Este es el uso de la tecnología cognitiva para manipular la conciencia de las masas. Ahora, para manipular la conciencia de las masas, para que no piensen en nada más que Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, debería atontar la población. O sea, simplificar el sistema de educación. Matemáticas. Bueno, la Universidad de Stanford el año pasado, salió un informe, dice que los negros tienen más problemas en matemáticas que los asiáticos o los blancos. Solución, ¿qué es lo que han hecho en Estados Unidos? Declarar matemática racista, ¿ok? Inventada por algún egipcio, algún griego, de hace 5.000 años, de manera intuitiva, esa gente ya hace 5.000 años odiaba Black Lives Matter. O sea, matemáticas fuera, ciencia fuera, lógica fuera, filosofía es la piedra angular de cualquier sujeto escolástico, fuera además filosofía son los campos más racistas del mundo según los ideólogos de esta nueva normalidad, obvio porque ningún filósofo es, es negro, ninguno es africano, ninguno es transgender, ninguno es unicornio, objetivo cumplido y te engañan a través de la versión uh, de la historia falsa geografía falsa, te llena la cabeza con hombre y nieve, uh, teoría de tierra plana, UFOs, etc. etc. el siguiente paso Vamos a dar a todo el mundo un iPhone, colgamos el satélite eh, eh, ¿cómo se llama? De, de Elon Musk y controlamos la dialéctica del planeta entero vía control mental. Y después es cuestión de la aplicación de la tecnología cognitiva, o sea, control de conciencia de las masas. Y funciona de forma muy sencilla. O sea, ¿cómo funciona el mundo? Te quiero explicarlo para, para que lo entiendas de forma muy sencilla. Es la ideología del mundo occidental y por eso, repito, Ni nosotros en Rusia ni ustedes en América Latina Podéis salir de zafarse de este control Hasta que no tengamos, entendamos la parte uh, ideológica conceptual o sea, Al principio, hace muchos, muchos, muchos, muchos, muchos años Aparecieron los dueños de esclavos Bueno, ahí teníamos la parte más relevante que yo quería destacar Queridos autores, que me parece interesantísimo Muy interesante todo lo que dice Daniel Stulli muy, muy potente siempre se lo recomiendo busquen a Daniel Stulin eh, en Youtube pongan en el buscador de Youtube y busquen a Daniel Stulin creo que le, no se van a arrepentir bueno ahí se mantiene ese ruido un poco molesto bueno esta guerra entre Irán e Israel, no se trata solo de que Israel intente bombardear Irán, se trata de algo mucho más grande, proteger el sistema financiero estadounidense del colapso. Seamos claros, Israel no actúa solo, ha estado consultando con Wall Street y siguiendo instrucciones secretas de la Reserva Federal, pero esta vez Israel calculó mal. Tel Aviv no esperaba la magnitud, la rapidez ni la precisión de la represalia iraní. Tampoco Washington. La conmoción fue real. Lo que siguió dejó una cosa dolorosamente clara. Israel no puede soportar una guerra larga y de alta intensidad. Ni logísticamente, ni militarmente, ni políticamente. Por esto, porque esta nunca fue solo la guerra de Israel. Israel actúa como un puesto militar avanzado del imperio financiero liderado por Estados Unidos Su papel es estratégico, pero el verdadero beneficiario de esta guerra no es solo Israel Es Wall Street La deuda nacional de Estados Unidos supera los 37 billones Billones con B larga De dólares O sea, 37 millones de millones de dólares Los pagos de intereses son ahora la partida más importante del presupuesto federal Los inversores están nerviosos ¿Quién quiere seguir comprando bonos del tercero estadounidense cuando las cuentas ya no cuadran? Para que el capital siga fluyendo hacia los bonos estadounidenses es necesario crear miedo. El mundo debe creer que Estados Unidos es el único refugio seguro. Todas las demás regiones están a un paso del caos. Y el ejército estadounidense puede hundir a cualquier competidor a su antojo. Eso es lo que tienen que transmitir. En el pasado, a menudo, en el momento en que la Reserva Federal subía los tipos de interés, estallaba una guerra importante el objetivo de ambos era provocar la fuga de capitales hacia activos en dólares estadounidenses por ejemplo, a principios de 1999 cuando el euro acababa de lanzarse y estaba ganando terreno Estados Unidos y Letán intensificaron su intervención militar en Kosovo esta campaña de bombardeos contra Serbia tuvo importantes repercusiones en los mercados europeos el euro se desplomó casi un 30% frente al dólar en los primeros meses del conflicto. Ese era el objetivo de la guerra. Mientras que el capital se refugió en la relativa seguridad de los bonos del tesoro estadounidense. Aunque las cifras exactas varían, las analistas de la época señalaron que varios cientos de miles de millones de euros salieron de los mercados europeos en busca de refugio en los bonos estadounidenses. ¿Te dan cuenta cómo logran los norteamericanos siempre su objetivo con la guerra? Este éxodo contribuyó a reforzar la posición del dólar en un momento crítico para la credibilidad inicial del euro. Estados Unidos quiere replicar su vieja estrategia, desestabilizar, provocar el pánico, atraer capital y restaurar la industria manufacturera. El objetivo es simple, sacar las fábricas y el dinero de China y devolverlos a Estados Unidos. Para ello lo ha intentado todo. Protestas en Hong Kong, impulso separatista en Xi'an, Xi y el Tíbet, armas a Taiwán, enfrentamientos navales en el, en, en el mar de China meridional, provocar a la India para que se enfrente a China a lo largo del Himalaya, agitar el conflicto entre Filipinas y China. Nada de eso funcionó. China y Asia se negaron a arder y China se mantuvo firme. No hubo guerra civil ni guerra por delegación, ni Estado fallido. Solo calma. Esto es una derrota estratégica para Washington. Ni siquiera el conflicto entre India y Pakistán, respaldado por Estados Unidos, logró escalar. La doctrina bélica moderna de China ayudó a ponerle fin en 72 horas. India dio un paso atrás. Pakistán afirmó discretamente que tenía la capacidad de derribar 20 aviones indios, pero decidió no hacerlo para evitar una escalada. ¿Por qué? Porque China mantiene discretamente el perímetro. China ve la estrategia de Estados Unidos tal y como es. La entiende perfectamente, que es provocar inestabilidad para luego cosechar capital y la fuga de la industria manufacturera. Pero China tiene herramientas para evitarlo. Los sistemas de misiles y guerra electrónica más avanzados de Asia. Un vasto mercado interno, un sistema político unificado, una disuasión militar creíble. China no está cayendo en la trampa y mientras China y Asia se mantengan estables, el capital no irá no huirá hacia los bonos del tesoro estadounidense como antes. Esta es la verdadera apuesta. Si China se rompe, si se derrumba desde adentro, el mundo entero entrará en pánico. Las fábricas huirán, los inversores invertirán su dinero en bonos estadounidenses seguros, el dólar recuperará su fuerza. Esa es la estrategia, romper China y salvar al dólar. Pero no está funcionando. China sigue siendo demasiado estable, demasiado avanzada, demasiado crítica. Las sanciones han fracasado, el cerco ha fracasado, la propaganda ha fracasado. Así que una vez más Washington recurre a su palanca más fiable, Israel. No se trata solo de Irán e Israel, se trata de la ingeniería financiera global, se trata de crear una guerra para salvar al dólar. El verdadero campo de batalla no es solo Teherán y Tel Aviv, son los mercados de bonos. La guerra no es por territorio, es por el futuro de la hegemonía estadounidense. ¿Se dan cuenta? Entonces, si entendemos estas cosas, vamos a entender que una guerra sí o sí va a continuar. Y, y sí o sí estamos en la guerra del final de los tiempos. Estados Unidos no va a renunciar a ser el hegemón del mundo, no va a renunciar. Prefieren destruir el mundo antes de renunciar. El ejército chino no es ruidoso, pero es eficaz. Su fuerza se ha convertido silenciosamente en la columna vertebral de la estabilidad económica regional y la prosperidad continuada. Irán ve al modelo chino y quiere emularlo. Irán ha estado en un modo de rendición inminente, permanente ante Estados Unidos. Quiere desafiar a Occidente sin dejar de estar conectado a los mercados mundiales y prosperar, al igual que China. Pero no ha entendido la lógica que hay detrás. Carece del activo clave de China una capacidad militar moderna y avanzada que supera con creces a la de Estados Unidos en la realidad. El secreto mejor guardado, junto con la discre una discreta moderación. Por eso Irán sigue siendo vulnerable y China no. Israel puede sobrevivir a los misiles iraníes, pero no sobrevivirá a los mercados, porque el capital es volátil. Incluso un 1% de riesgo que Tel Aviv quede te que reducida a escombros es suficiente para ahuyentarlo. Los inversores no esperan tener certeza. Reaccionan ante posibilidades. Israel solía ser un imán para el capital mundial, famoso por su innovación y sus empresas emergentes, de alta tecnología. Pero todo eso se construyó sobre la creencia de que era fundamentalmente seguro. Esa ilusión ya no existe. Ningún capital se instala en una zona de explosión. Una vez que desaparece la ilusión de seguridad, también lo hace el dinero. Israel no reconstruirá su economía con inversión extranjera porque el capital no va donde caen los misiles lógico el capital apuesta donde es seguridad la guerra entre Irán e Israel iniciada con el objetivo implícito de provocar fuga de capitales hacia los mercados estadounidenses ha fracasado en lugar de fluir exclusivamente hacia activos estadounidenses una parte significativa del capital de Oriente Medio se ha desviado hacia Hong Kong una plataforma financiera al servicio de China China sin participar en la guerra salió ganando con esta guerra China apoyó con apoyo satelital a Irán eso ya se comprobó ya China tiene una tecnología y no hace hablar de, de ella. Entonces, en situaciones especiales la muestra muestra algunas partes de, de, de su tecnología y los deja todos con la boca abierta. Por ejemplo, cuando, cuando los chinos llevaron alimentos a Gaza, eh, fueron los aviones y ingresaron al territorio Avisaron y advirtieron que si eran atacados, ellos iban a reaccionar. Y, y de paso, desactivaron todos los sistemas de Israel. O sea que si Israel hubiera querido atacarlos, no hubiera podido. Esa tecnología tiene China. Estaban los aviones sobre Israel y no podían si hubieran querido atacarlo no hubieran podido bueno tenemos unos audios para compartir con ustedes mis queridos auditores ese ruido no sé lo que es pero es muy, muy molesto el ruido existe una Uh, condición cósmica donde estas civilizaciones parece aparentemente son unidas, son una confederación y no viven cada uno por su cuenta, en alguna forma son como una especie de federación como México, como Italia y que se gobiernan con paz, amor se ayudan entre ellos y se preocupen de aquellos planetas que ponen en riesgo la vida de sí mismos y la vida de la confederación. Por ejemplo, yo no sabía porque soy ignorante, pero me explicaron, que, y me lo explicaron no solamente los mensajes que recibo, pero también algunos científicos astrónomos italianos sí. que eh, si nosotros con nuestro arsenal atómico por locura, pero hay este riesgo, desencadenamos una guerra nuclear total, haciendo explotar, no 10, 20 bombas, que ya es dramático, pero 200, 300, 500 bombas atómicas, en la superficie del planeta, entre rusos y amer eh, americanos, el planeta podría hasta explotar, deflagrar, esto provocaría, o si no deflagra puede emanar, Radiaciones venenosas, o si explota peor, puede comprometer la órbita de la Luna. Puede comprometer las órbitas de otros planetas cercanos, como Marte, como Venus. Es decir, puede hacer colapsar el Sistema Solar. Y si el Sistema Solar colapsa, puede llevarse atrás otros sistemas solares, Obviamente no le va a causar ningún peligro al universo, pero va a causar un peligro a los sistemas solares cercanos, donde ahí está, digamos, la llave. Hay civilizaciones, hay civilizaciones, y la preocupación de ellos es doble: una para nosotros mismos y una para unos de estos planetas que quizás no son ellos. Pero son gente pacífica y que ellos han anotado en su confederación. Claro. Muy bien. Entonces sería una reacción en cadena, Giorgio, que les afectaría también a ellos. Sí. Y en alguna forma sí. Pero a ellos esto lo excluyen totalmente. Es solamente para, para expresar todas las preocupaciones porque intervendrían antes. No, no permiten una explota una explosión total del planeta ya yeah, okay. muy bien antes es decir que estarían en todo momento al pendiente de la evolución en caso de que se desarrollara una tercera guerra mundial Sí, tenemos evidencias que en las bases nucleares, en el, durante la Guerra Fría, pero también hoy, naves extraterrestres, OVNIs, estacionaban permanentemente en el, los hilos de los uh, misiles nucleares rusos y americanos. Por algo es, si, si los misiles están ahí eh, cerrados, uh, inactivos, ¿por qué estaban ahí? Quizás porque en realidad nos esconden que hay, ba hay silos misiles intercontinentales siempre activos, siempre listos para, para salir, despegar. Bueno, ahí teníamos un interesante audio, mis queridos auditores, ¿Me ¿Escuchan, no? Sí, ¿Me ¿escuchan? Ya. Continuamos, entonces. A todos vosotros, los que recibís mi palabra, os llamo yo. Prepararos al tiempo venidero. Este es un mensaje de Jesucristo. Preparados para el tiempo venidero, el que os traerá grandes modificaciones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 Siempre encontraréis la ayuda que yo os he prometido. ¿Te dan cuenta mis queridos auditores? Eso responde muchas preguntas que muchos de ustedes nos han hecho más de alguna vez. Todavía no soy capaz de creer en lo que yo os he anunciado siempre y continuamente de nuevo. Aún os parece incierto que yo mismo entre en aparición evidente. Pero sí, la hora se acerca cada vez más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 Pues por mucho que os preocupéis, no podéis manteneros en lo, lo terrenal, si yo encuentro más provechoso para vosotros que lo perdáis. O sea, eventualmente el Señor puede considerar más provechoso para nuestra alma que nos vayamos de este mundo. Sin embargo, lo que yo quiera manteneros, eso tampoco será tocado por las fuerzas de los elementos naturales, a través de las que yo me expreso.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 ¿Qué significa eso? Hacer la obra de lo que, lo que nos ha pedido el Señor que hagamos en el Evangelio. Y sedme fieles también en los apuros más grandes terrenales, y me tendréis al lado incesantemente, como vuestro ayudante, y con frecuencia experimentaréis mi manifiesta ayuda milagrosa, porque esto es lo que he prometido, y mi palabra es y será eternamente verdad. Creed en ello, y por lo tanto también en el gran tiempo de calamidad venidero, y preparaos a él sacando continuamente fuerza de mi palabra directa, buscándome con más cariño que nunca, y permaneciendo en constante contacto conmigo, a través de la oración y las obras de caridad, pues necesitaréis mucha fuerza para que no os debilitéis. cuando yo mismo me exprese a través de de las fuerzas de los elementos, que son las fuerzas de la naturaleza. Pero igual, lo que venga, no temáis nada, pues a los míos los protejo yo, para que en el último tiempo, antes del fin, ellos me sean en la tierra vigorosos apoyos, que me ayuden divulgando mi palabra, para que aún sean almas salvadas, las que son de buena voluntad.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 como él mismo lo ha anunciado en la palabra y en la escritura. Vamos a ir con otro audio para ir matizando, mis queridos auditores, si les parece. es un, un ser madre que da señales también a los extraterrestres más que a los extraterrestres a los genios solares a los a los que mandan a los extraterrestres que tiene necesidad de ayuda alimento psíquico alimento físico alimento solar Y amor, tiene dolor, la Tierra sufre porque es contaminada, muy contaminada. Tiene dolor por la perversión humana que con los campos electromagnéticos del cerebro manda a la Tierra millones y billones de informaciones magnéticas de pensamientos y de acciones negativas y la tierra lo recibe y como un cáncer y luego los, la guerra y los la atrocidad sobre los niños que son la linfa de la madre tierra, los niños, sobre todo los niños. Entonces esta desesperación pedida al cielo amplifica en el lo, aquellos que mandan lo, la confederación que es el sol nuestro pero junto a otros soles en el acelerar los tiempos por esto el contacto simara es tiene una intrínseca relación con el sentimiento y la vida de la tierra misma Bueno, ahí teníamos el audio y ahora vamos a hablar de algunas consideraciones del estigmatizado Giorgio Giovanni sobre los eventos que están ocurriendo, sobre la situación surgida entre Israel e Irán y la entrada de Estados Unidos en el terreno. Él dice, hubo algunas señales extraordinarias positivas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 te mataremos a ti, a tu mujer, a tus hijos, a tus nietos, si no haces lo que te decimos. Le dicen, en cambio, ataca a Irán, nosotros facturaremos armas por los próximos tres meses que hemos perdido. No hiciste perder seis meses de facturación. Entonces es una cuestión de dinero. Debes entender que no hay ideales en este mundo. Ojalá existieran ideales nazis y lucho así entonces contra ellos. En cambio es solo una cuestión de dinero.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 Existe esta Santa Madre que está verdaderamente enamorada de los seres humanos y aún no se suelta del brazo del Padre. Debemos esperar. Mientras esperamos, el Padre nos pregunta, ¿están listas para dar su vida, para salvarse y poblar el tercer milenio? Debemos estar listos. Intenté ir a Gaza y me lo impidió. Ahora quiero intentar ir a Rusia. Es un plan muy preciso, el contacto masivo. Lo que no sé es qué quedará de la humanidad. Solo Dios todo pero eso lo sabe. Los, lo que sé es que habrá un contacto entre nuestra civilización, la que quede, porque no, se, como saben puede quedar, pueden quedar 5 millones de personas en una guerra nuclear, pero sigue siendo una civilización terrestre. Y estos seres bajan y hablan con estos pobres millones de seres desgraciados, les imparten ciencia, los sanan, o 3 o 5 mil millones, no lo sé. Estoy luchando para evitar que no quede nadie. Seguramente habrá un contacto con estas civilizaciones. Probablemente el primer contacto será con estos seres que llamamos Apu, de pequeña estatura, pero extraordinariamente evolucionados, portavoces de Adonieses. Pero el siguiente contacto será con estos hermosos seres de luz, los arcángeles. Estos seres pueden detener una guerra atómica. Detienen todas las almas. Una guerra entre nosotros y los seres de luz dura tres segundos. con su tecnología destruyen la estructura completa de las armas que de, se derretirán la gente ha elegido al Dios dinero el mundo es culpa de él ni siquiera en Irán respecto al Ayatollah Jameini, lo escuché, parece un hombre sabio, parece una persona que respeta a Jesucristo que tiene los valores de la justicia pero no le creo. Él, por razones económicas, debe defender su nación. Pero no porque le importe. Para mí ni siquiera al ayatolá le importa su nación. Todo su séquito quiere una nación. Y esto también puede ser positivo. Quieren una nación que esté bien. Pero no les importa Mahoma ni nadie más. Ya no creo en el hombre. Todo es cuestión de interés económico. Cuando más dinero tienes, más rico eres, más puedes dominar.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 Lo mismo ocurre con los seguidores de Buda, Confucio y Krishna. Es decir, el hombre ha traicionado a lo que él llama Dios, quien se manifestó a través de Buda, Krishna y Cristo. Por lo tanto, al traicionarlo, entra en juego la ley de causa y efecto. Aquí, así que no hay ateo, no hay creyente. Solo existe aquel que se reconoce por los frutos. Por sus frutos conoceréis quiénes son.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 así que 300.000 personas que salen a las calles solo quieren detener la guerra sentadas en su silla porque si quisieran podrían ir todos en persona y detener la guerra bueno, ahí teníamos las palabras de Giorgio al respecto bueno, mis queridos auditores Vamos a seguir con otro audio y continuamos con la temática relacionada con el anticristo. La confederación tiene un proyecto, un programa que el comandante le da a él y le dice lo que tiene que hacer. Si le dice, vas en la tierra y vas a hacer el curso, a lavar los cuantos, sobre el cielo, a ir a los restaurantes, porque ahí hay personajes iniciados que le interesan a la confederación y mientras estás lavando los platos y los sirves en la mesa le vas hablando de nosotros, esto es tu misión y entonces el extraterrestre baja y lava los, los platos y todas las noches cuando sirve a las mesas vienen aquellas personas que la confederación le indicó y le habla de la obra lavando los platos pero es un ser de la cuarta dimensión que podría lavar los platos con el pensamiento, con la telecinesis, pero se camufla, eh, es decir entonces cuando venimos en misión tenemos un proyecto que nuestros comandantes nos escriben y nosotros tenemos que obedecer como soldados. Eh, la otra opción es que venimos por karma y podemos con el karma si es liviano o si si tenemos que hacer experiencias en la materia, podemos encontrar en el camino de nuestra vida un visionero, el lavaplato extraterrestre, acercarnos, convertirnos y entonces nuestro karma viene limpiado y en aquel momento somos funcionarios del lavaplato extraterrestre que nos dirá lo que tiene que hacer, qué tenemos que hacer. Esto nos permitirá a nosotros que nos estamos reencarnando con el karma de hacer un salto evolutivo inmediato y, y vamos a, a, a evitar todas las reencarnaciones. Con una reencarnación eh, creyendo al extraterrestre que lavaba los platos en el restaurante nos evitamos y vamos a lograr una promoción y no vamos a hacer más reencarnaciones esto es el panorama en mi caso yo vengo de una nave extraterrestre de una civilización que es parte de la confederación y me dijeron baja ahí en sicilia y conviértete en un misionero y, y hace lo que estás haciendo y lo estoy haciendo hasta este momento Bueno, ahí teníamos otro audio Continuamos entonces estos auditores. A estas alturas Está claro que el sinuoso camino De la especulación Sobre la obra y la identidad del anticristo No nos lleva a ningún lado Con seguridad debe existir un mejor método Para existir el anticristo Que etiquetar como anticristo a cada líder carismático que va apareciendo en el devenir de la historia mundial eso es lo que hace a la gente, siempre piensan que el anticristo es Trump o que es Putin o que esto que lo otro el método de ensayo los anticristos no se muestran, mis queridos auditores el método de ensayo y error puede ser útil en cualquier otra actividad humana en teología puede ser fatal porque si solo estamos atentos a los acontecimientos históricos y al surgimiento de los grandes líderes entonces no estaremos concentrados en la única fuente que sí puede darnos las respuestas la palabra de Dios sin duda la mejor manera de descubrir la identidad en el anticristo es recurriendo a la Biblia dejemos que ella nos diga lo que Dios ha revelado sobre la identidad y la obra del anticristo. Por su origen etimológico, la palabra anticristo significa en contra de Cristo, o contrario a Cristo, y también en lugar de o sustituto de Cristo. Por consiguiente, anticristo debe significar o un reemplazante de Cristo, o un Cristo rival, o ambas a la vez. En otras palabras, se trata tanto de un rival de Cristo que pretende ocupar su lugar y en la Biblia encontramos cinco veces la palabra Anticristo. Esas cinco referencias se encuentran en cuatro versículos escritos por el apóstol Juan. Veamos esos textos. La primera epístola de Juan, el capítulo 2, y versículo 18, dice, Hijitos, ya es la postrera hora, y como vosotros habéis oído que el Anticristo ha de venir, así también en el presente han comenzado a ser muchos Anticristos, por lo cual sabemos que que es el último tiempo después el versículo 22 dice ¿quién es mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo ese tal es el anticristo que niega al padre y al hijo eso es muy importante mi querido este versículo tenemos que tenerlo muy claro porque cuando el anticristo venga va a decir que es Cristo va a decir que es Dios pero no puede decir que es Jesucristo ahí está la, la clave por eso es que es importante este versículo la segunda epítola de Juan capítulo 1, versículo 7 porque muchos engañadores son encontrados en el mundo los cuales no confiesan que Jesús el, el Cristo es venido en carne ese tal engañador es el anticristo ¿te das cuenta? ahí no confiesan que Jesús el Cristo ha venido en carne es muy importante todo esto primera epístola, capítulo 4 versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Cristo es venido en carne, no es de Dios y este es espíritu del anticristo del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora ya está en el mundo estas son las claves queridos auditores, esos últimos tres versículos que mencioné para reconocer al anticristo para no ser engañados, porque nosotros podemos ser sutilmente engañados, nos van a hablar con muchas palabras bonitas, nos van a decir cosas muy bonitas, nos van a hablar de la palabra de Dios, y entonces vamos a creer que es Jesús, y no va a ser Jesús, entonces tenemos que estar conscientes de que vivimos los tiempos del engaño, no crean nada, le hemos dicho siempre, ni incluso no nos crean a nosotros. Entonces, mis queridos auditores, solamente la verdad la van a tener en el momento de la iluminación de las conciencias. Es un regalo que nos va a dar Dios pronto, cuando la guerra se acentúe a un punto en que ya estará a punto de una guerra nuclear. Ahí va a venir la iluminación de las conciencias. Y ese regalo va a hacer que todos y cada uno de nosotros sepamos exactamente qué es la verdad, cuál es la verdad. Si bien es cierto que el apóstol Juan es el único que habla explícitamente del anticristo, Pablo también, también alude al mismo personaje, pero Juan no hace más que retomar una idea ya presentada por el apóstol Pablo quien habla, que ya había anunciado la llegada del antikei menos adversario descrito por el profeta Daniel, la Biblia menciona al anticristo con otras palabras el anticristo es llamado en segunda de terceros de los censes, capítulo 2 y 3, el hombre de pecado y el hijo de la perdición en Apocalipsis 13 es la bestia que sale del mar En Daniel 7 es el cuerno pequeño. Todos estos símbolos describen algún aspecto de la obra del anticristo, y como en un rompecabezas, cuando juntamos toda la información dada en la Biblia, la identificación del anticristo resulta inevitable. No debemos caer en el error de señalar apenas algunas cosas que la Biblia dice sobre el anticristo. Es necesario recabar toda la información y veremos cómo el gran Dios del cielo nos revela de un modo absolutamente claro y que nos deja lugar a la más mínima duda quién es el anticristo y cuáles serán sus obras en el marco de la historia humana, particularmente en el tiempo del fin. Llegamos entonces al momento de la identificación del anticristo. No haremos mayores preámbulos Iremos directamente al punto. Cuando se recaba toda la información bíblica sobre el anticristo, no hay lugar para la duda el anticristo es el papado no se trata de una persona en particular de un papa específico y sí del sistema papal que ha venido teniendo un importante lugar en la historia del mundo durante siglos veremos ahora la fundamentación de esta afirmación que para algunos puede resultar sorprendente a través de un estudio de lo que la biblia dice sobre el anticristo el anticristo surge En un lugar densamente poblado Uno de los símbolos bíblicos del anticristo es la bestia En Apocalipsis 13.1 dice Me paré sobre la arena del mar Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas, diez diademas Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo Esta visión de Juan nos muestra el lugar de donde emerge la bestia El anticristo El apóstol ve a la vez bestia saliendo del mar. Este es un detalle significativo, porque el mar y las aguas tienen un significado profético. En Apocalipsis 17.15 dice, Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto nos llega a concluir que el surgimiento del anticristo le da en, se da en lugares de gran densidad poblacional. En contraste, la segunda bestia, el de Apocalipsis 13, surge de la tierra, y significa que se trata de un poder que nace y se desarrolla en lugares con poca población. En el contexto bíblico, no puede haber otro lugar para el surgimiento del Anticristo que el muy poblado continente europeo, en particular, y el Único y comercial mar Mediterráneo. Y siendo más específicos, la península itálica y dentro de ello la llamada ciudad eterna Y la capital del imperio, Roma De modo aislado, esta información El surgimiento del anticristo en lugares muy poblados sería totalmente insuficiente Pero cuando se integra al cuadro total de la escritura, ese dato cobra relevancia La Biblia menciona específicamente el lugar que sería la sede y centro de poder del Anticristo. En la visión del Apocalipsis 17, Juan describe a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. El propio Juan explica el significado de estas siete cabezas. En Apocalipsis 7, 9, 17, 9 dice, Esto para la mente que tenga sabiduría. Las Siete Cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esta es una referencia inequívoca a la ciudad de Roma, conocida como la ciudad de las Siete Colinas. Las Siete Colinas de Roma son una serie de prom promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma, situadas al este del río Tíber. Este conjunto geográfico ha protagonizado numerosísimos pasajes literarios son una referencia muchas veces repetida de la cultura popular bueno esto esto que dice aquí de de que el anticristo es el papado eh, se refiere un poco a un poco simbólico ¿eh? no es que sea exactamente el papado pero es eh, cuántas veces hemos dicho que el, la iglesia está en poder del mal a eso se refiere la iglesia está en poder del mal hace 1700 años lo hemos dicho muchísimos meses, muchísimas veces en este micrófono. Eh, a eso se refiere mis queridos auditores. <coughs> El Vaticano es una nueva, una cueva de serpiente. Esto lo hemos mencionado muchas veces acá. Entonces por eso que. dice con bastante asidero que el anticristo es el papado eh, claro, el anticristo es también podemos decir, el anticristo es Wall Street eh, el anticristo es el complejo militar industrial que promueve las guerras en Estados Unidos para ganar dinero y para mantener el, el la hegemonía de occidente especialmente de Estados Unidos el anticristo promueve la guerra entonces de esa manera eh, le estoy tratando de graficar que el anticristo es del papado, no es exactamente así pero sí tiene asidero porque el, el Vaticano es un nido de víboras una cueva de serpientes Papa es un personaje decorativo que no manda, es un personaje simbólico, ¿no? Pero quien manda el Vaticano no es el Papa. Mucho, mucho tiempo que no manda el Papa, nunca ha mandado el Papa. Piensen ustedes, mis queridos auditores, que hace 300 años atrás, los Papas eran designado por los emperadores. Entonces, ¿qué puede, qué puede ser o sea, un, un emperador? No, no creo que haya sido un santo, ¿no es cierto? Ustedes saben que no. Entonces, ahora lo escoge un, una votación, pero antes no era así no manda ahora, ni, ma ni manda antes. Bueno. Lamentablemente tenemos ese molesto ruido. Esperamos que no salgan al aire. Vamos a continuar eh, con las enseñanzas del victimizado Giovanni. respecto de estas preguntas y respuestas que le hacen al estigmatizador Don Giovanni, Giovanni El asteroide que impactó la Lemuria cayó por asentamiento y, y evolución. Fue una mecánica celeste que ocurrió para que aquellos pueblos evolucionaran. En, aquel, en aquellos tiempos existían los gigantes que luego evolucionaron. El continente Atlante, en cambio, fue destruido por una purificación, un castigo de Dios. De hecho, los atlantes poseían tecnología extraterrestre como la teletransformación, teletransportación. La suya fue una prueba fallida porque los colonizadores de las Pleiades tomaron posesión de la Atlántida y sus habitantes se integraron a los hombres con los hombres de las estrellas.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 Ellos lograron amplificar con la energía de la Tierra los aspectos sensuales y por lo tanto la sensualidad en una población, la de la Atlántida, que era muy científica y lógica, por lo tanto necesitaba belleza, arte, sensualidad. Nuestros hermanos negros tienen esta fuerte cualidad mágica que puede transferir estas habilidades. Así que los atlantes recibieron esta influencia sensible en la mente que fue capaz de aplastar a la gente en lugar de unirla. Que usaron la magia cambiándola por tecnología. La interestral interestelar que quería establecerse aquí en la Tierra, pero en cambio esta raza humana quería aplastar a sus otros hermanos. Cuando la situación se estaba caldeando, es decir, cuando los atlantes con la teletransportación que poseían partieron con los vimanas, que son los vimanas son naves, a la conquista de los demás continentes de la Tierra para aplastar a sus pueblos, la confederación decidió a enviar como última advertencia primero al padre, encarnándose en el anciano de los antiguos días, asesinado bárbaramente, y luego a tres estudiantes, Ori, Nibiru y Barat, que crearon una academia, una especie de universidad de iniciados. Aquellos que aprendieron estas enseñanzas convirtiéndose en iniciados pudieron inculcar así y difundir una versión diferente de los hechos entre la población.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 Si el mafioso no coopera, sabemos que no se desvincula de la organización criminal. Sin embargo, quien juzga es Dios, quien no juzga en nombre del pueblo italiano, sino nom en nombre de sí mismo, y es el único que puede hacerlo, porque solo Él no conoce la verdad. Solo Dios conoce nuestros deseos y necesidades, nuestra interioridad. <coughs> él sabe por qué cometemos determinados actos.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 se convierte en un beneficio para los demás, si con el tiempo la coherencia sigue siendo la misma en la realización de acciones positivas. Y sólo entonces podemos decir que esa persona es un profeta, es un maestro y un hombre sabio. Pero en el juicio total de todas las vidas y reencarnaciones, es sólo Dios quien puede juzgar y leer el espíritu y los corazones. Son solo los genios solares. Los avatares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 El creador está olvidado. Evidentemente, esto no se aplica a los propios misioneros del mundo. Este Papa, por ejemplo, en mi opinión, es un signo positivo que quiere decirnos, aunque con todas las limitaciones, que incluso en la cúpula de religiones, si el hombre quiere, puede hacer algo. La sentencia de Dios para esta humanidad será muy dura, porque Dios no usa armas para castigar, sino la naturaleza, La palabra castigar no significa venganza. De hecho, punición, castigo, significa corrección. Llevamos 71 años repitiendo lo mismo. Desde el 25 de marzo de 1952, día en que mi maestro Eugenio Sirabusa fue tocado por Dios. Hasta hoy... Aniversario del martirio de Eugenio Sirabosa de Jordano I. No, no, no. Estamos repitiendo una y otra vez lo mismo. O sea, arrepiéntanse. Todavía recuerdo el papel de carta de Eugenio que utilizaba cuando escribía máquina. En este papel había un membrete que decía arrepentíos, a quienes han puesto humildad, justicia y verdad en su corazón. En verdad os digo, están en el umbral del reino de Dios.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 Muchísimos mensajes han llegado del cielo sobre este tema, también a través de nuestro hermano que os habla. ¿Por qué pensar ahora que Dios nos ha abandonado cuando nos ha advertido y no le hemos escuchado? Si Asesino Giordano Bruno representaba la voz de Dios, la voz de la libertad que fue quemado vivo y metido en la viera, ahora Dios puede desatar el fuego contra esta humanidad salvando a la gente buena y a los mismos.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 su sonido, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va, así sucede con todo el que nací, es nacido del Espíritu Juan 3.3.8 cuando habla del viento, significa que el Espíritu el Espíritu que va a reencarnar, no sabe de dónde viene y no sabe cuando se va del mundo, hacia dónde va a eso se refiere y cuando dice en verdad, digo, el que no nazca del agua y del Espíritu El agua es el cuerpo, porque el cuerpo de un bebé, un 78% de agua. Entonces, por eso que dice del agua y del espíritu. Pero claro, él habla en un idioma, en parábolas, para no todo el mundo. Para proteger la escritura de los malvados que él sabía que iban a tratar de modificarla. Él habla en parábolas para los iniciados, para la gente que entienda este tipo de cosas, para los preparados. No habla para, para la masa. Por eso que siempre dijo, no deis perlas a los cerdos. Esto se menciona en el Evangelio, también en otros puntos del Evangelio. Por ejemplo, cuando el arcángel Gabriel le dice a Zacarías que tendría un hijo y que sería llamado Juan el Bautista, y que el espíritu de Elías entraría en él, ¿qué significa que el espíritu entraría en Juan el Bautista? ¿Cómo debemos llamar a esto? Porque somos tan hipócritas? Elías había existido, incluso habían llevado su cuerpo en un carro, con un carro de fuego. Así que si el Arcángel dice esto, significa que es Elías quien debe volver. Pero si la doctrina dice que todos resultaremos, ¿por qué no es el cuerpo de Elías <coughs> sino el de Juan el Bautista que va a renacer? Así que no estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo II, que se dedicó poco a la teología y más a, y más a blanquear el dinero negro de la mafia, con el que financió Solidarność. Eso no era teología. Cuando dijo esas cosas, el, pape, el Papa cometió un grave error teológico. <coughs> Perdón.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 Solo cuentan sus acciones, pero si tomamos un camino espiritual y de fe y lo abandonamos, nunca debemos dejar la fe en Cristo. Podemos dejar nuestras parroquias, asociaciones o arcas, pero no en nuestra fe en Cristo. Esto es muy importante porque renegar de Cristo y por tanto de Dios, el Creador, es un pecado contra el Espíritu Santo. La reencarnación existe, le guste o no, a Juan Pablo II, que ahora también la disfruta en el otro lado y ha comprendido cómo son las cosas. La verdadera Iglesia de Cristo es la Iglesia espiritual. Por eso seguimos siendo católicos y fervientes creyentes, intentando que la ley de reencarnación vuelva a nuestra Iglesia. Es una tarea ardua, pero la llevamos a cabo incluso en las parroquias cuando sucede. Le respondo ahora como ciudadano Les digo cuál es mi relación hoy con la iglesia terrenal Que incluso es un estado con un puesto en la ONU La iglesia es también un terrenal Mi relación con la cúpula suprema de la iglesia hoy es de devoción Nuestra moderna, modesta y pequeña obra ni Para la grande y suprema obra que tiene el Papa Personas como él La iglesia hoy está dividida en dos bloques el símbolo de esta división fue la presencia de dos papas el primero, Ratzinger, ya fallecido bueno, esto esto, esto esto escrito que estoy compartiéndoles queridos auditores, es del año 2023, así que obviamente que estaba el Papa Francisco y también estaba al principio Ratzinger pero Ratzinger ya había fallecido El símbolo de esta adicción fue la presencia de dos papas. El primero, Ratzinger, ya fallecido, representaba la iglesia inquisito, inquisitorial. Prostituta, ramera, materialista, mafiosa e hipócrita. Engañadora, pedófila, blasfema y perpetradora de los peores, crímenes. los peores crímenes. Esa es la iglesia que en cientos de años ha cometido crímenes peores que los de Rina, mafiosa.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 Hoy la iglesia está dirigida por una persona decente, por un hombre que fue poderoso en Argentina y al que he insultado en la televisión nacional. En una conferencia ante 1500 personas en Buenos Aires, insulté al cardenal Bergoglio porque había callado y no había hecho lo que podía para liberar y proteger a los más débiles y al pueblo de los torturadores argentinos, a los que quizás también sus hermanos cardenales daban la comunión. Algunos de ellos dieron la comunión a Videla, de los hombres que mataron a mil jóvenes inocentes masacrándolo. Nosotros, periodistas, entrevistamos a Videla en la cárcel y dijo que se sentía un enviado de Dios. No se sentía culpable porque el Papa y la Iglesia lo habían consagrado para llevar a cabo este genocidio. La Iglesia de Ratzinger murió con él. Ciertamente todavía hay vibras insinuadas en la Iglesia, como el secretario del Papa que acaba de fallecer que tratan de discutir e y obstruir hipócrita y farisaicamente al Papa Francisco. Espero que el actual pontífice pueda seguir su camino. Si algún día me encuentro con el Papa, una de las cosas que haría es pedirle disculpas por los insultos proferidos en Argentina. Estoy seguro de que me respondería que no pasa nada, pero que no me equivoqué. Estas son las personas que deberían dirigir la iglesia y estas son las personas que realmente la dirigen hoy. Tengo una magnífica relación con sacerdotes misioneros como Don Chotti, al que he hecho bautizar a mis hijos. Sé que es convocado todos los meses por el Papa que y quiere escuchar en sus oídos directamente sin filtros el estado de la lucha contra la mafia en nuestro país. Tuvimos el honor de estar presentes en la bendición del Papa a todas las asociaciones antimafia y cuando Bergoglio excomulgó a la mafia después de 500 años.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 pero ahora estoy en paz. No estoy en paz, sin embargo, con las víboras que lo rodean y quieren matarlo. Sé por fuentes periodísticas fiables que el Papa vive fuera del Vaticano porque teme ser envenenado. Vive en un lugar modesto. Sus secretarias son argentinas. El Papa Francisco conoce la historia de su predecesor, Sol, Juan Pablo I, envenenado por una congregación de cardenales, por el secretario de Estado y Paul Marcinkus.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 la de Ratzinger, y del triunfo de la iglesia de Bergoglio. Allí está escrito que cae la gran Babilonia, la gran ramera que está sentado sobre las siete colinas. Por lo tanto, habla de la caída de la iglesia católica romana materialista. Si Bruno no fue tolerado por la cúpula de la iglesia, y esto...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 Porque muchos jóvenes que le siguieron entonces, hoy se han reencarnado con nosotros o en otros lugares del mundo donde se respira la verdad cósmica. El universo infinito, la vida en toda la naturaleza. El hecho de que cada átomo es vida. La vida fue creado por Dios, pero a través de la ciencia. Es decir, la vida viene del átomo de hidrógeno, sin el cual no habría nada. No hay vida sin el sol y las estrellas. Esto lo decía Giordano Bruno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 porque no hay una inteligencia que lo hace pensar. Esta inteligencia es el espíritu. Incluso quien está enfermo, ya no puede pensar, está dotado de un espíritu que es uno con su inteligencia. Todo es vida. Hoy hemos superado incluso a Jordano Bruno, Bruno en el sentido que él, en aquella época, no podía decir todo. ¡Wow! Tuvieron si preguntas, auditores. Vamos con las preguntas, Elena, hey, Buenas noches. ¿Qué son los siete sellos de Apocalipsis? Y es verdad que están abriendo los últimos los siete sellos mi querida es son digamos que son eventos descritos en el apocalipsis que ocurren con un cierto orden si bien es cierto no están cronológicamente ordenado, pero son eventos que que son señales del apocalipsis se habla de los sellos las trompetas y las copas Y, como tú dices, se están, estamos en, entre, entre el cuarto y el quinto sello. El sexto sello es Cielos nuevos y Tierra nueva. Y el séptimo sello, que es el último, es el retorno de Cristo. El retorno. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Ricardo San Martín, desde Providencia de un programa, una consulta, Irán es la cuna del Anticristo parece que tu información tiene mucha influencia del lado occidental, la verdad es que no, eh, el Anticristo viene de Europa el Anticristo es cristiano, para, pues si no, no sería Anticristo el Anticristo es cristiano y viene de Europa eh, no sé si has escuchado tú que en, en, en Bélgica está la bestia que es la computadora más grande que existe en el mundo que tiene todo procesado y la llaman justamente la bestia eh, entonces en Europa está la gente que está relacionada con el anticristo y el anticristo mismo vive en Europa definitivamente no tiene nada que ver con el mundo musulmán nos han pintado que los musulmanes los yihadistas son son malos son... pero los, los que somos malos somos los occidentales queridos que Irán no ha atacado nunca a ningún país más que para defenderse en el caso de Israel Estados Unidos tiene 80 bases militares en torno a Irán Estados Unidos ha atacado después de la segunda guerra mundial a más de 50 países entonces Somos los occidentales, los fabricantes de guerras, del negocio de las guerras. Y ahí está el anticristo, mi querido Hugo, ahí. Porque el anticristo es el que promueve las guerras. No es que Estados Unidos es el anticristo, pero sí es un brazo armado del anticristo, sin lugar a dudas. Y por eso que Trump, que tenía una idea de, de hacer negocio y, y no como en guerra, y se puso como intercesor entre entre Ucrania y Rusia todo un circo no le resultó porque lo amenazaron y al final tiene que hacer la misma agenda cumplir la agenda que hacen todos y tiene que seguir con la guerra. esa es la orden que le dieron entonces el anticristo está ahí en el occidente mi querido auditor. pronto después de la intervención del cielo aquí la iluminación de las conciencias se va a manifestar como en un hombre público porque en ese momento va a empezar a perder poder y para recuperar ese poder se va a hacer público vamos con otra pregunta Ricardo San Martín desde Providencia está bueno tu un programa una consulta, Irán Franco, desde la Serena, muy buen programa, interesante todo lo que nos está aportando. Cuéntame, ¿qué tendremos más que ver en nuestro país? ¿Es verdad que Chile se va para el lado rojo la ahora con Janet Jara? ¿Y dónde quedan los principios de Dios? Siendo que este partido comunista, la Virgen de Fátima, dijo que se iba a tomar eh, una parte del mundo. No es exactamente así lo que dijo la Virgen de Fátima, mi querido. El, el mensaje de Fátima está manipulado por, por las iglesias que están en manos del mal, pero no. Mira, en el mundo hay un solo poder en este momento, el poder del anticristo. No hay contrapeso. El gobierno que tenga, que tengas no va a cambiar nada. Sea republicano, sea comunista va a ser lo mismo porque los comunistas hoy día no pueden ser comunistas ¿me entiendes tú? Eh, ese es un, un discurso que nos han vendido para que le tengamos fobia al comunismo y pánico al comunismo pero si le tuviera si fuera tan malo el comunismo ¿por qué no lo dejan que caiga solo? ¿por qué los llenan de sanciones? a pesar de que hay un solo país comunista en el mundo, realmente comunista, es Corea del Norte. China es un país pseudo comunista porque es capitalista, de hecho es la primera potencia económica del mundo, porque es definitivamente es la primera potencia económica del mundo, es capitalista en, en parte empresarial y comunista para la masa, para abajo, digamos. Pero no es no es eh, un país 100% comunista. Y, y no existe en ninguna otra parte el, el comunismo, mi querido doctor. Y hay un solo poder mundial, que es el poder del anticristo, y lo, lo que hay que hacer es luchar contra ese poder. Ahora, Janet Jara o, o, o Kaiser da lo mismo, aunque tú me creas que estoy loco. Porque Janet Jara no va a hacer nada contra el poder del capital contra el gobierno igual como Boris no hizo nada eh, Boris fue, gobernó con el Fondo Monetario Internacional y, y, con, y de la mano de Estados Unidos y Jan Jara si es que sale a va a ser lo mismo eh, entonces si no puede no pueden cambiar la agenda si ya no, no existe eso ese tiempo de las ideologías eh, que existían ideologías hoy día son fachadas nomás no existe eso, mi querido. son discursos que pueden ser muy bonitos el discurso de Boris era muy bonito cuando, antes de asumir ¿no? cuando asumió pero en la práctica lo que hizo no, no es diferente de lo que haría publicado ¿no? que esto ya cambió y que el gobierno el, el poder es uno solo y ellos tienen que cumplir la agenda incluso, vamos hablando el mismo Trump, que empezó con una idea de negocio y ahora lo, lo metieron lo pusieron en vereda y le dijeron tenés que hacer guerra. Entonces no hay ninguna posibilidad de nada. El comunismo no existe, mi querido. El, afortunadamente no existe. La única dictadura comunista totalitaria que existe es Corea del Norte. No hay más. Y, y si no, eh, está mal informado, mi querido. ¿Qué querés que te diga? Y cuando habla de la Virgen de Fátima, de, de esparcir los errores, el error era la energía nuclear, las bombas atómicas. Porque resulta que Rusia, que va a ser atacada, va a responder. Y Rusia puede ser el instrumento de castigo para la humanidad. Pero no porque la ataque, sino porque se va a defender. Porque ya están haciendo ejercicios militares en la frontera con Rusia, la OTAN. Ahora, hoy, hoy, hoy día. Entonces, no están cumpliendo con las cosas que se dan. Estados Unidos juega un doble juego. Por un lado, hace de intercesor. Y por otro lado, sigue con la OTAN y contra... Haciendo ejercicios en la frontera con Rusia, y haciendo despliegues militares de tremenda envergadura. Entonces, ¿qué crees que te digan, mi querido doctor? Janet Jara no existe. Eso es lo que te puedo decir. Luisa, desde Puerto Montt. está bueno el plana, interesante como siempre. ¿Dónde van los muertos? Porque mi tía Carmen, cuando murió hace poco, todavía se sienten sus pasos en la casa y olor a rosas? ¿Dónde quedan vagando ellos? De... Seguramente, el, mi querido auditor, la tía era... tenía mucho apego a la casa, era muy... quería mucho su casa. Eh, no, no conozco más detalle, pero... Normalmente las, las personas que tienen mucho apego a su donde han vivido, que quedan vagando. Entonces está en los planos emocionales y por eso el más bajo y seguramente está con nostalgia de su casa. No, no, no lo sé porque no la puedo juzgar, porque no sé quién era ni cómo era pero es la única explicación que, que entiendo para que pueda, puedan sentirla. La mayoría de las personas que tienen un afecto con el fallecido, dentro de los tres primeros días, no solo lo sienten, incluso lo ven a la, cuando existe un vínculo grande de amor. Por ejemplo, la muerte de una madre, la muerte de un, de un hijo, se siente pero sin que la persona tenga dones especiales sino que el vínculo de amor no no solo se siente sino que se ve pero después de más tiempo significa que la persona que ya pasó, dejó el cuerpo etérico también no solo el físico y que se está rondando en los planos emocionales bajo y por alguna razón de apego se mantiene ahí se resiste a, a a soltar, se resiste a, a desapegarse de su casa por alguna razón que no no, no puedo conocer no puedo no, no, no sé, estoy especulando pero eso es lo que pasa normalmente mi querida auditora <coughs> vamos con otra pregunta Cristian Marambio de Concepción es el nuevo Papa Papa Negro bueno el nuevo Papa tiene eh, el mismo perfil del Papa anterior del Papa Francisco es como si viniera a completar la obra de Francisco que no pudo completar por el por el casamiento. está haciendo creo yo se ha mantenido en bajo perfil pero ahora dictó algunas resoluciones importantes que seguramente le va a significar persecución amenazas de todo el mundo. <risa> Perdón porque son verdaderos cambios desprenderse de grandes sumas de dinero del Vaticano para ayudar a los pobres en lugares bien precisos fue una de las cosas que yo vi eh, y así una serie de otras cosas así que si es el Papa Negro o no el Papa Negro eh, el Papa Negro eh, se refiere, me imagino que a, a tú lo piensas como negro del alma pero no es el Papa Negro es un papa que está en la línea de francisco y seguramente vino para cumplir la profecía del papa que va a ser asesinado este no es el papa del anticristo este es un papa que está haciendo cosas importantes eh, para tratar de, de demorar la aparición del anticristo de alguna manera. Eso es lo que te puedo decir. Papa negro se tenía dos connotaciones. Uno que podían decir que era negro de alma, y otro que estaba asociado a los jesuitas. Este papa no es jesuita, pero el anterior era jesuita. Y entonces se decía que podía ser el Papa Negro, porque a los jesuitas se asocian al Papa Negro. Pero este Papa, al no ser jesuita y al no ser negro de alma, aparentemente no es el Papa Negro. Es un Papa que seguramente, si la profecía se cumple, será asesinado. Y después de eso vendrá el Papa del Anticristo. Es lo que te puedo decir. Vamos con otra pregunta. Carlos, desde Puerto, Puerto Puente Alto, saludos, interesante tu programa, con harto frío, escuchando tu, tu espacio, nos gusta harto. Te queríamos hacer una consulta. ¿Qué viene ahora para nuestro país? más guerras, eh, un país desunido, ¿por qué siempre este país está tan dividido? Mi querido amigo de Puente Alto. Bueno, nuestro país no va a quedar exento a lo que está pasando en el mundo va a ser afectado sin lugar a dudas es muy probable que nos veamos muy afectados por esta lo que está pasando en Medio Oriente muchos de ustedes preguntaban ¿qué nos afecta a nosotros? como si no nos... está tan lejos, ¿qué nos va a afectar? Ah, está habiendo una, una migración gigantesca de Israel ¿hacia hacia dónde lo creen ustedes? bueno, a Chipre como lugar de, de, de, de tránsito, pero ellos quieren establecerse en Argentina y en Chile, en la Patagonia Y los gobiernos nuestros, tanto el de Argentina, especialmente el de Argentina, pero también el Chile, ¿no? Le están dando todas las facilidades. Entonces este gobierno, que lejos de ser comunista, va en la misma línea del gobierno de Argentina. ¿Por qué? Porque existe un poder superior al que obedecen. Entonces están dándole el paso a ellos Y así el día de mañana nos podemos transformar en Palestina porque ellos se pueden comer el país completo ¿se fijan? y no vamos a vivir igual que los palestinos entonces lo que vemos el panorama para nosotros no es muy bueno no es positivo ningún país va a vivir nada positivo porque lamentablemente mi querido auditor aunque no te guste lo que te voy a decir no hay futuro material en nuestro mundo nuestro futuro es espiritual las cosas están por cambiar como tal como lo decimos Y, y, y va a cambiar abruptamente, entonces imagínense que aquí hay un corte de urma y, y no sabemos qué hacer. ¿Qué va a pasar cuando nos corten el internet? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes? Se van a querer suicidar, porque no saben vivir de otra manera. Entonces las cosas van a cambiar mucho. Y las cosas. No van a ser como hoy día los vemos. Yo sé que no me creen, no importa, pero yo tengo la obligación de decirlo. Pronto las cosas van a cambiar. Lo hemos dicho muchas veces por acá. Y lo que viene para el país no es bueno no es bueno porque sea el gobierno que sea sea el gobierno que sea la gente va a vivir cada vez más restringida con pensiones de miseria cada vez más con demandas sociales insatisfechas independiente del gobierno de turno no tiene que ver con el gobierno de turno mis queridos auditores eso Tenemos que meternoslo en la cabeza porque tenemos tan asociados, porque quienes quienes nos mandan, quienes nos gobiernan, incluso y manejan los medios de comunicación, nos venden la idea del comunismo y del, y de, del otro lado, de la derecha, etcétera, etcétera, porque los, nos quieren hacer creer que existe una contraposición, porque así inconscientemente pensamos que vivimos en democracia, porque nos hacen votar. Si nosotros no elegimos nada, si hay un poder que gobierna y aplasta todo, nosotros hacemos, vamos a un circo a votar. Nada más. Eso hacemos. Pero no hay democracia. El es que cree que, que vivimos en democracia no tiene idea de lo que está pasando. No tiene idea de qué mundo estamos viviendo. Ya no existe nada, querido. Solamente un poder que aplasta a todos. Eso es lo único verdadero. Entonces el panorama para nuestro país no es mejor que el del mundo es muy desde el punto de vista material es muy malo no es bueno no vienen cosas buenas no vienen cosas que te puedan permitir proyectarte no, no viene eso lamentablemente a lo mejor no es lo que querías escuchar pero Yo tengo que decir lo que yo creo que es la verdad. No tienes que creerme. Nunca pedimos que nos crean. Y bueno, el tiempo dirá si lo que dijimos era verdadero o no. Vamos con la última pregunta. Lorena, ¿qué dice el extraterrestre acerca del futuro de la humanidad? Bueno, la última pregunta, Lorena. Que dicen los extraterrestres, que no hay futuro para esta humanidad, que solamente aquellos que hagan el bien, que hagan las obras, van a tener un, un bello futuro. No en el mundo espiritual, sino en un mundo material. No piensen ustedes que es solamente un mundo de angelitos, no. Los que hagan las obras van a tener la posibilidad de participar en el nuevo mundo que viene van a ser rescatados por los extraterrestres van a ser evacuados y eso no es una locura de un loco hablando que no es nadie o de del estigmatizado Giorgio Buangiovanni de quien yo eh, comparto, les comparto los mensajes son palabras de la Biblia mi querida Lorena El capítulo 24 del Evangelio de Mateo dice claramente En aquel tiempo dos mujeres estarán en un molino Una será tomada y otra dejada Dos hombres estarán en el campo Uno será tomado y otro dejado Y también dice Los ángeles recogerán a sus escogidos En todos cuatro en los cuatro puntos cardinales de la tierra, los cuatro puntos del, del planeta o de la tierra ¿Cómo, pueden, ¿cómo tenemos que interpretar eso, mi querido Lorena? ¿cómo lo, lo tomas tú? ¿cómo lo interpretas? ¿te fijas? entonces el futuro de la humanidad de esa humanidad apática que vive pensando en el fin de semana en el sueldo, en las vacaciones, que lamentablemente es la mayoría de la humanidad, es malo, es catastrófico. Porque esa humanidad no se conmueve, mira para el lado cuando ve cómo los niños en Gaza son descuartizados con las bombas. Hay imágenes terribles, pero terribles y que no hagamos nada eso ellos no lo toleran eso no lo van a aceptar ellos no es que tengan y, y, y voluntad propia ellos hacen la voluntad del Señor ellos siguen la, la orden de más arriba ellos obedecen a la inteligencia universal a Dios si ellos dicen que no lo toleran es porque Dios no lo tolera porque ellos son los ejecutivos del banco y el presidente del banco es Dios Entonces, ellos hacen la voluntad de Dios. Dios no actúa directamente, sino que tiene una jerarquía para actuar. Así como hay en todas partes una jerarquía, aquí en el mundo material también hay una jerarquía. Por eso que pongo ese ejemplo del banco. Pero... Entonces, la apatía nuestra, esa, ese vivir como zombi, va a ser nuestra condena. La indiferencia, a lo mejor no, podemos, no somos malos, pero nuestra indiferencia nos va a condenar. Eso es lo que nos espera, mi querida Lorena. Solamente aquellos que no sean apáticos, solamente aquellos que hagan el bien, como nos pide el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que seamos solidarios, que pensemos en el bien superior y no solamente en nuestra familia, van a poder tener un mundo eh, que valga la pena, un mundo esperanzador, un mundo que sea digno de ser vivido. Ese es el, el reino de, de los cielos en la tierra, el paraíso que vendrá después del retorno de Cristo. Eso es lo que han dicho ellos, eso es lo que están diciendo, y eso es lo que te tengo que decir. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos que dejar, les damos las gracias por acompañarnos, y los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, en su programa Verdadera Perdón, La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Ponte Alto. Muchas gracias, y buenas noches.